Amigos, amigos, bienvenidos al show. Comenzamos un nuevo segmento recorriendo la historia de la música, sus intérpretes y sus estilos. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón. llenados con un soco de rop Esos dedos mágicos ese piano espectacular pertenecen a Chick Corea. Fallecido a los 79 años de edad el pasado martes 9 de febrero. Uno de los grandes realmente del jazz a nivel mundial. Un hombre que tuvo una carrera muy prolífica desde muy joven y que fue el propulsor de los pianos eléctricos y los sintetizadores en el jazz y en el blues. Armando Anthony Corea, así era su nombre original, fue pianista, tecladista, compositor estadounidense, nacido en el 41 en Massachusetts, Estados Unidos. Ganador de 23 Grammy y autor de estándares universales como Spine, Windows o La Fiesta. Líder de icónicas bandas como Return Forever o Beagle. Engrandeció sin duda el B-Pop en sus comienzos, luego fue protagonista principal en la denominada fusión con estilos como el rock. Sintió igualmente el vértigo de la música de la música libre e improvisada y acabó haciendo en sus últimos años la música que realmente sentía desde su corazón. Chick Corea sin dudas pasará a la historia del jazz como uno de sus pianistas más decisivos e influyentes. Rozó por primera vez la gloria con Mille Davis, nada más ni nada menos, ese gran trompetista con quien desde el 1968 a 1970 estuvo vinculado a la banda de Emil Davis y ahí introdujo el teclado eléctrico en el jazz y firmó álbumes imprescindibles en la historia de la música. Posteriormente en los años 70 se hizo grande en el jazz de vanguardia colaborando a, junto a músicos como Anthony Braxton en el grupo CIRCLE, antes de fallecer y cuando quizás ya veía un poco la, el final uh, a lo largo del túnel de la vida, escribió en una de sus redes sociales un epitafio que decía, quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a mantener los incendios musicales brillando tengo la esperanza de que aquellos que tienen un tintero para jugar, escribir, actuar o de cualquier otra manera lo hagan. Si no es por ti, entonces por el resto, el resto de nosotros. Desde aquí queremos recordarlo con este con esta improvisación, con este tema improvisado en un escenario en el año 1999 hunto a su banda y decirle gracias por tanto Ha sido un Buenos Aires en el año 1964, conocido artísticamente como Vicentico, cantante, músico, compositor argentino, cofundador y vocalista de la banda de Los Fabulosos Cadillac. Comenzó su carrera en paralelo con Los Cadillac como solista en el año 2002. Cuenta con 18 discos de estudio con Los Fabulosos Cadillac y 7 como solista, nominado a 9 Grammy Latino de los cuales ganó 2. Nominado también a 12 premios Gardel de los cuales ganó 4, 3 por su disco Solo un momento en el año 2011 y uno por su disco Paisaje en el año 2012. Niña que baila le va a robar, niña que baila le va a robar, niña que baila le va a robar. Miemen, a miña caminando y se no Y ya es Bebeska, cantante, actriz y activista ambiental española. Comenzó en 1995 su trayectoria como corista del grupo Vanagloria. En el año 2004 lanza su primer disco solista, con el cual gana en el año 2005 los premios Autor Revelación, Álbum Revelación, Artista Revelación y Mejor Álbum Pop y Mejor Video Musical de los Premios de la Música Unión. Ondas. También ganó en el 2005 el Grammy a Artista Revelación y la MTV Latina la nominó la mejor artista revelación de España. En el 2009 y 2012 volvió a ser nominada a los premios Grammy. Aquí Bebe Zka de la Tierra. y todo amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Me anda. Ah, ah. Me ah. anda. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre y es que no hay respeto y se ahoga el aire y es que no hay respeto y hoy llora más madre y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares y es que no hay respeto por las voces de los pueblos y es que no hay respeto desde los gobiernos y es que no hay respeto por los m challenging dolor y es que no hay respeto y al mundo se rendió Y ahora nos vamos a Sudáfrica, junto a la Orchestra Baobab, legendario grupo de música afro-cubana formado en Dakar en 1970, era un pequeño grupo de apenas 5 integrantes que tocaban cada sábado en el club Baobab, hoy lo integran más de 12 músicos, tocan salsa, rumba, hype y bolero es una de las principales bandas de música fusión, aquí la orchestra Baobab con su Bulma Ming. ngomune mbok neum na bu nday boñawul mu ñawul sandene aram fa xam balam ndukuma nya mané yaa ya ammi boñawul mu ñay mbok ndem ammi gënal nday ndaw ya mané lay lay la la boñawul mu ñaw sama leppu na mi lay lay la la la la mi fa te ma kon bu ñaw na mi balake mu mama con miau ulmami laila laila final hoy de este bienvenidos al show con dos grandes de la música argentina, de la música del mundo. Porque han recorrido el mundo con su música. Juan Carlos Waglieto y Lito Vitale. Ellos iniciaron un proyecto conjunto en el año 91 que se coronó con el disco Postales de este lado del mundo con canciones de autores populares como Carlos Gardel, Lomero Manzi, Mariano Mores, Dicépolo. Y a partir de allí, cada vez que se han juntado, y lo hacen cada año, cada dos años, lo han hecho para homenajear a distintos artistas de la música, no solo argentina, sino de gran parte del mundo. Dos grandes artistas uno como intérprete y músico y creador, el otro como creador, pianista y productor. En este caso vamos a terminar el segmento de hoy de Bienvenidos a Joy con una versión que a mí en lo personal me encantó. En el concierto por ese palpitar, homenaje a la música habit, que se realizó en la República Argentina hace allá algunos años, interpretaron este tema de otro grande de la música argentina, un verdadero clásico de la música pop latinoamericana que también recorrió el mundo y en este caso lo elegimos para terminar hoy este Bienvenidos al show. Juan Carlos Baglietto en la voz, la banda y la música. A cargo de lito vitale y este clásico ella ya me olvidó Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anoche ha sido pelo Su voz dormida de sol Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos nos robó la pla Ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costa negra Y el pibe que miraba Ella ya me olvidó Y yo Yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llenan la brisa Se la llevo la ley ja <muchas>